Organismos de Derechos Humanos fueron al Senado a dar su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández. Se trata de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres, Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos, Hijos Capital y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Esto decía la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, en rueda de prensa tras reunirse con la expresidenta. Por supuesto fue un placer que ella aceptara recibirnos. El sentido de esta reunión de los organismos de derechos humanos es ponernos a disposición, acompañarla, entenderla, eh, darle el cariño enorme que merece y el reconocimiento de la persona que, que es una mujer extraordinaria. Eh, yo la siento como mi hija, siempre se lo digo, y tengo el pelo blanco como su mamá, o sea que a veces este eh, la, me emociono mucho porque es la hija que... ...que me quitaron, ¿no? Pero la tengo. Está enterísima, peleadora, valiente, clara como el agua... ...y además sin odio, sin ningún tipo de revancha en absoluto... ...totalmente entregada a, a lo que le toque vivir... ...pero defendiéndose con garras y dientes. Se realiza hoy una nueva jornada nacional por un salario básico universal. Participan distintos movimientos populares junto a la CTA Autónoma y habrá concentraciones frente a los puertos de todo el país. Vamos a escuchar al dirigente de la Central, Hugo Godoy, y a Dina Sánchez de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular en conferencia de prensa. Claramente, total repudio y solidaridad lo que estaba atravesando la compañera Cristina, pero también remarcar fuerte que, que el pueblo tiene que defender lo que tanto nos ha costado, ¿no? Una derecha avanzando en contra de la democracia y el estado de derecho. Y en segundo lugar, volvemos a, a salir con fuerza y a remarcarle a a este gobierno nacional que necesitamos respuesta para los sectores populares. No puede ser que las respuestas sigan siendo ajuste, ¿no? Ajuste en educación, ajuste en la salud, Ajusten el transporte y seguimos ajustando abajo y no ajustando arriba. En reclamo al Gobierno Nacional de un salario universal, un aumento de emergencia para los trabajadores y trabajadoras activas y activos y jubilados y un aumento del salario mínimo vital y móvil que esté por encima de el nivel de la inflación este año va a estar en alrededor del 90%. A lo largo y a lo ancho de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego, vamos a realizar en las puertas de los puertos, en las puertas de las entidades financieras y exportadoras, que son las que fugan los capitales y las que siguen aumentando precios a costa del hambre de nuestro pueblo. Encontrarnos en Facebook, facebook.com barra Argentina. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación informó que la mitad de las mujeres del país sufrió violencia doméstica. Es el principal resultado de la encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres realizada en 12 provincias y que fue presentada ayer por la mañana en Chaco. Vamos a escuchar a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta por la tarde en la misma provincia al presentar también allí el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022-2024. Una, de, una cada de cada dos mujeres, mujeres en nuestro país, país sufrió, sufrió alguna situación, situación de, violencia de violencia de género en, en su casa, casa en, algún en algún momento de su vida. ¿Esta, ¿Esta es, es la sociedad, sociedad que queremos, que queremos vivir? vivir? Esta, ¿Esta es, es la, la pregunta, pregunta que, que tenemos que formularnos. Y sabemos, sabemos que, que el trabajo que tenemos, que tenemos es enorme, enorme, que viene de hace, hace mucho tiempo, tiempo y que y centralmente este ministerio es una conquista de la calle. Es una conquista del movimiento de mujeres... ...y de diversidad de, diversidad de nuestro, de nuestro país. país. Y tenemos, tenemos en, claro en claro que pura que y, exclusivamente y exclusivamente... ...en un gobierno, gobierno nacional, nacional y, popular y popular... ...se podría, se podría haber, haber creado este ministerio. Este ministerio. sí Porque, sí, porque nosotros, nosotros tenemos una dialéctica con, con el pueblo... El pueblo que ningún, ningún otro proyecto, proyecto en, la en la historia de nuestro, de nuestro país, país la ha tenido. tenido. Es, una es una dialéctica que, que, habla, que habla, que se construye, que, construye, que se fortalece, fortalece con esa, esa calle. calle. Por eso por cuando, cuando nos, nos tocan, cuando nos vayan, cuando, cuando vienen, vienen por, por nosotros, nosotros, nosotros respuesta nuestra respuesta es instintiva, instintiva está, en está en nuestro, nuestro ADN. ADN. Nosotros sabemos, sabemos dónde, dónde tenemos que estar. estar. Salimos, Salimos de la calle y volvemos a la calle cada vez que sea necesario. En Santa Fe comenzó hoy un nuevo paro docente de 72 horas en escuelas públicas y privadas. Es en reclamo de la convocatoria urgente a paritaria al gobierno de Omar Perotti. El pedido comenzó hace varias semanas y ya se cumplieron seis días de paro. La administración provincial no quiso abrir la discusión salarial y lo hará recién el viernes 2 de septiembre. En el medio avisó que descontará los días de paro, lo que provocó la indignación de los gremios. Vamos a escuchar al secretario general del sindicato AMSAFE, Rodrigo Alonso en declaraciones a Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Pero bueno, hemos ratificado el paro porque el gobierno de la provincia sigue sin escuchar a los trabajadores, ¿no? Y encima pretende solucionar un conflicto eh, amenazando con los descuentos los días de paro. Cosa que, que es inadmisible, ¿no? Creo que el gobierno se equivoca si pretende solucionar el conflicto de esta manera. El conflicto se soluciona convocando a la paritaria de manera urgente. El gobierno tendría que haber convocado en, en julio, la tendría que haber convocado los primeros días de agosto cuando hicimos un paro de 48 horas y les dijimos eh, tenemos 48 horas en suspenso que dependerán si el gobierno nos convoque o no nos convoca, el gobierno definió no convocarnos me parece que el gobierno no está escuchando a los trabajadores y eso es lo que tanto nos preocupa, así que lo que esperamos es una convocatoria que en la convocatoria el gobierno de la provincia presente una propuesta y que esa propuesta sepa Implique mejorar el salario, las condiciones de trabajo y, por supuesto, poder discutir las políticas educativas. Vamos ahora a Córdoba porque allí habrá mañana, miércoles, paro docente y hoy en la previa se realizan asambleas en las escuelas. Nos informa nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días, buenos días a la audiencia de nuestro noticiero Farco. Córdoba amanece este martes con asambleas en las escuelas de Córdoba, tanto primarias como secundarias del ámbito provincial. El motivo principal es el desajuste salarial el tema de la inflación y el ofrecimiento por parte del gobierno de la provincia de Córdoba, que está muy lejos que lo que solicitan las y los docentes. Nos da un pantallazo acerca de este tema Alejandro Roqueiro, que forma parte del colectivo de comunicadores y docentes de nuestra provincia de Córdoba. El día viernes la Asamblea Departamental rechazó la medida, la propuesta salarial del gobierno por insuficiente lo cual fue un proceso que fue impulsado fuertemente desde la asamblea autoconvocada y de las escuelas que por segunda vez consecutiva en 15 días se rechazó la propuesta del 36% que planteó el gobierno y también la del 37 para el segundo cuatrimestre por ser, estar muy por debajo de la inflación. La modalidad de la protesta de este martes, reiteramos, es de asambleas de una hora por turno. Se recomienda a la familia de cada estudiante, niño, niña o jóvenes que asisten a las escuelas, bueno, que averigüen cuál será la forma de protesta y los horarios de cada establecimiento. Para el miércoles paro general, para total de 24 horas para las escuelas, en todas las escuelas que dependen del de Ministerio de Educación de la provincia. Se suman a los reclamos salariales También eh, cuestiones que tienen que ver con el estado de los edificios escolares y también protestas contra la precarización laboral. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur, 90.1 FM, Villa, El Libertador, Córdoba. Información internacional, ahora en el noticiero de Farco, porque Colombia recompone sus relaciones diplomáticas con Venezuela. Ya juró el nuevo embajador y el presidente Gustavo Petro dijo que ambos países deben tener un futuro común. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Colombia porque tomó juramento al nuevo embajador que pronto estará en la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Petro y en antes de de realizar la firma habló un poco de cómo tendrían que ser las relaciones con los vecinos, ¿no? Dio ejemplo entre Canadá y Estados Unidos, México y Estados Unidos, este países de Europa, en fin. Y también aseguró de que nunca se tendría que haber roto la relación entre Colombia y Venezuela porque son dos países hermanos, vamos a escuchar al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro con estos dichos y al poder simplemente ser seres humanos, al lado y lado la frontera ya vendrán los problemas, así que habrá que afrontarlos en su debido momento entonces embajador vaya usted, mire a ver cómo está la casa de Colombia ya hay 16 consulados que hay que, que, hay que llenar hemos hablado de, de personas de carrera diplomática todos los 16 eh, hay que reparar los daños en las casas y hay que reparar el daño en los corazones que el primero para que nunca a nadie se le ocurra que entre Venezuela y Colombia tiene que haber un conflicto y una guerra y cosas por el estilo lo que tiene que haber es amor, relaciones culturales, económicas, sociales, la posibilidad, después de una historia común, de que tengamos también un futuro común. Entonces, suerte. Gracias. Reporto para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel peseta desde nuestra querida Radio Futura en la Ciudad de La Plata. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar En Pocito, San Juan, escuchamos el informativo Farco por la lechuza, por la primera radio comunitaria de San Juan, 88.1. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este martes 30 de agosto de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.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 Primero la gente. Argentina Presidencia. ¿Tenés Credit Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credit Cop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credit Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credit Móvil y listo. ¡Chao efectivo! Hola Modo, Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por modo disponibles en triple.modo.com.modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital SA más información en triple.bancocredico.com